Pues、ya estamos aquí de regreso en Retropical Sonidera, o q u i en el casetón. Pues eso es algo de, de lo que ahora sí que los sonidos hacen. Aquí lo tenemos en vivo. Aquí estamos con Sonido Jazz Discotec México, con Fernando González y Enrique González.、Muy、bien, ok, pues bien, vamos a s e g u ir adelante con un poco más de música, más música para ustedes.、Estos、esperando en esta gran tarde que pasen un rato agradable a los radio escuchas. De Radio Casetón, pues vamos adelante con un poco más de música, a ver si así me pueden dar bien el tema, porque nuestro DJ, un poquito como que por ahí se me durmió. Pues en verdad, vamos a poner ese siguiente tema que dice así: algo de música, algo de música para ustedes. Esto es, vamos a cambiarle ya de cumbia, vamos a ponerles ahora que algo de que. Algo de cumbia, vamos a seguir un poco más adelante. Ya un pequeño bloque de música de salsa, pero por lo mientras también tenemos por ahí algo de rumba para ustedes. Pues bien, vamos a seguir adelante. Y esto es algo de cumbia. Y ahora sí es la cumbia de que algo alta, también viejito. h o Y apenas estamos calentando motores. Vamos a p o n e r algo de música. Y esto es música colombiana 100% colombiana. Adelante, esperma y rock. <tose> Amigos de esta paluca, buenas noches. Estamos empezando. Ahí está por amigos de Ferrer, sonido d terremoto. Saludos, i k i n g o Ah, el Junior que ya estuvo con nosotros. ¡Vamos! Para el amigo Rodrigo González, que nos da radio escucha en internet. t h a l m a s Esto es el Jazz、yes、Discovery México. ¡Adelante! ¡Adelante! Y eso es el tema de、pues, Sport My Rock. ¡Vamos! Y e z México. Ok, pues bien. v a m o、oh, s、sí, a i r adelante con más música. Más música para todos ustedes. Pues bien, algo de fondo musical tenemos para ustedes. Esto es Jazz Cicotec México, Fondo Musical Sistema Estéreo. Bien, o q u í pues bien, vamos a seguir grabando c o más m ú s i c a para ustedes. Pues esperando que se divierta escuchándonos en esta gran ocasión. Pues aquí, con los amigos, el Ángel, Ángel López y la señorita l i z Leo, Reto r Tropical Sonideo. r Bien, ok, j pues bien, vamos adelante con un poco más de música para ustedes. Nos vamos a cambiar un poquito de r i t m o a esto, en esta gran noche. Pues bien, vámonos adelante con un poco más de música, más música. Y esto es m u y especialmente para la amiga Patti, de Latin Jazz, Lul de Baile. Pues bien, para la amiga Patti, que más bien la conocen en el viejo mundo como la chica de pelos marrón. Pues bien, vamos adelante con música para ustedes. Muy buenas noches, yo estoy en es Ciudad de s c o t í en México. Vámonos con esto que dice, algo de gaita. Para ustedes, si no los amaneces, tema la gaita universal. Vámonos adelante. j a z de Sotón México. Sistema estéreo. Adelante.